Y aquí comienza, como cada semana, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. 90 minutos a la semana compartiendo contigo todo, todo lo relacionado a la música local. Comentarte que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar en el 100.8 de la FM, en y Ratia y en internet en egustiplaza.net. Tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición. Y también nos puedes seguir a través de Facebook, a través de facebook.com barra euskalmusicaveriozari-ratia, el Facebook del programa. Donde también nos puedes escuchar y donde también te puedes encontrar todas las noticias referentes a la música local. También agenda de conciertos... Fotos y videoclip de grupos Todo ello referente, lo dicho, a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria El programa de hoy va a ir de directos Ya que vamos a disfrutar de conciertos que han grabado grupos de Euskal Herria En CDs y en DVDs Es el caso como por ejemplo de Barricada Es el caso por ejemplo de Piperrac O es el caso de Escian Así que hoy el programa Euskal Música va a ir de directos, va a ir de conciertos Pero antes de ir con ellos vamos a abrir el programa de hoy de Euskal Música como lo hicimos la semana pasada La semana pasada escuchábamos el primer adelanto para El Boni, el tema titulado explosivo Pues bien, esta semana nos llega una novedad Y es el segundo adelanto para este señor Incandescente es el título del nuevo disco de Bonnie Que saldrá dentro de un par de semanas Editado por Warner y que será en formato doble 11 canciones, por un lado eléctricas Y en el otro CD estarán 8 temas con un tratamiento sonoramente más relajado La semana pasada escuchábamos el primer single explosivo Hoy nos llega el segundo single titulado Pruébame, es adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo disco del boni, lo dicho, en un par de semanas estará a la venta incandescente mientras tanto, nos quedamos con este, pruébame segundo adelanto Sonando el segundo adelanto Para El Boni Dentro del álbum Titulado Incandescente Álbum que saldrá A mediados del mes de abril Mientras tanto nos quedamos Con este Pruebame La semana pasada ya escuchábamos el primer adelanto Hoy, hoy os ofrecemos Este segundo Esperamos eh, Ansiosos ya la salida De este nuevo trabajo de El Boni Porque, como puedes comprar, va a tener buen rock and roll. Y ahora sí que sí, nos vamos, nos vamos en directo, comenzamos los conciertos. Lo hacemos con Leiotican, una banda que celebra su 20 aniversario y con este motivo pues el grupo ha grabado el pasado 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche de Bombrenea de Tolosa, rodeados de sus incondicionales. Hay que comentar que la banda está compuesta por Gorga, Aitor, Titi y Pachi y suenan como una apisonadora, nada más y nada menos que pudimos disfrutar de 33 canciones En ese concierto en el Gatteche de Bomberenea Queda registrado en CD y DVD Bajo el sello discográfico de GOR Y bajo nombre de PUM ROCK TAL de Soilbat Lo que vamos a escuchar Por supuesto, dos de los clásicos de esta banda de Iruña El tema, Mundore Leio A y Servaitetan Sinechi es Leiotikan en directo Norbaiteka purtudu mundo rnl Tola, suresko, zer nahi son segnetze Ahí está la banda de Iruña Leiótica en directo, con clásicos como este, titulado Servaite Tansinachi. Álbum grabado el pasado 11 de octubre del 2014 en la Sala Bombernea de Tolosa para celebrar el vigésimo aniversario de esta banda. A consejo de gor en formato de IVA que se le más DVD. Ahí está, en directo del Vaticán. ¡Vamos, Carlosco! Y nos vamos con otro directo Dejamos atrás el directo de Leiotikan Y nos vamos con el directo de SeSatec Ya que coincidiendo con el décimo aniversario Del colectivo pirata credonostia El grupo SeSatec grabó la actuación Que ofreció dentro del programa Festivo la noche del 13 de agosto Del 2012 Es lo que se recoge en el CD DVD bajo el título De Gugará En él por supuesto están los clásicos De esta banda de SeSatec Nosotros vamos a A disfrutar de dos de los temas Incluidos en este álbum en directo Cantos, esquertú Y click Música ez no. Desexate que multivando encima del escenario Le lo da todo y como muestra un botón Este álbum en directo Llamando Gugara En el cual te puedes encontrar temas como por ejemplo Cantus Eskertu que acabamos de escuchar O esto que estamos escuchando Ya los últimos compases De tema Clicker También están en este álbum en directo Niles Secretua, Rebeca Linares Petrago Bakolchian Bueno, bueno, en definitiva Clásicos De la banda SESATEC es directo ¿Y qué te parece si ahora nos venimos Para Iruña Nos vamos hasta la plaza De los Fueros Y nos vamos un 10 de julio del 2011 ¿Qué pasó un 10 de julio del 2011 en pleno San Fermines? Pues que el nuevo trabajo de Charrena eh, Que incluye un CD DVD titulado Con Nocturnidad y Alevosía Incluye los 26 temas del directo en el DVD Y 22 en el CD Y está presentado en formato Digipack El directo está grabado, como te comentaba En plena fiestas de San Fermín En la Plaza de los Fueros El 10 de julio del 2011 11 Ahí está Enrique Villarreal El Drogas y toda su gente Charrena con ese álbum Con nocturnidad y alevosía Y lo que vamos a escuchar, los temas así Y todos los gatos, fue una noche especial En pleno San Fermines Que mejor noche que para grabar Un directo Te muevo sus sus como el agua, pre y a la ventana, cierro despacio los ojos Yo los ojos la dejo llevar por tu cara Cada beso, manes, en tu cuerpo, las de otro sueño Cerca de ti mi cansancio es distinto Mario flaco al bajo ya los coros. Chusma varía la guitarra. Enrique Ruque a la batería ya los Coros y Enrique Villarreal, en Droga a la voz. Era el regreso de Charrena después de un montón de años. Solo sacaron un LP. Vinieron con el álbum Azulejo Frío y de él extrajeron este directo. Grabado en Pamplona, en Iruña, el 10 de julio del 2011, en pleno San Fermines. En la Plaza de los Fueros, el álbum titulado con nocturnidad y alevosía. Y ahí están dos de los temas incluidos. Así y todos los gatos. Y de Enrique Villarreal del Drogas de Charrena nos vamos con Piperra, grupo de música punk procedente de la Ribera de Nafarroa. Empezaron en los 90 deambulando por los escenarios de la zona y grabaron dos maquetas hasta 1992 y dos discos entre 1994 y 1996, consiguiendo cierta trascendencia en el panorama punk. En 1997 hubo un cambio de guitarra entrando Javier a formar parte de la banda. Sus temas, caracterizados por abundantes coros y melodías repetitivas de tono fiestero, rey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 2010 y, pub y publicó un álbum en directo en el año 2008 titulado La que hemos liado del concierto grabado en Durango el 19 de enero del 2008 con motivo de eh, pues eh, el fin de la gira. Vamos a escuchar si te parece de ese álbum de ese álbum en directo los temas Gora Sartaguda y Mi Primer Amor clásicos por supuesto de Piperracas Cali de Lodosa, venga, buen dios, pero Lodosa va pegando al canal eh, <ríe> Ahí estaba en directo Piperrack, el grupo de la uh, Ribera Navarra, ¿eh? con este álbum titulado La que hemos liado, gira que comenzaron el pasado 13 de enero del 2007 en el rock y que concluyeron el 19 de enero del 2008 en Durango donde grabaron este álbum. Temas como Gora Sartaguda y Mi Primer Amor están incluidos en este pedazo disco con todos los clásicos de esta formación de la Ribera de Nafarroa. Los discos sacaron en los años 94 y 96. Y luego volvieron a la carga musical Con una, pues digamos así Una amplia y exitosa gira Donde, pues eh, lo dicho Grabaron este concierto el 19 de enero Del 2008 en Durango Y de Piperra que nos vamos Hasta el norte de Nafarroa Nos vamos con Suriña Hidalgo Y nos vamos con toda su gente Hablamos por supuesto de Esian Es el quinto disco El primero en directo Se trata de un trabajo especial presentado en soporte CD DVD de, de largadura Y en formato Digipack A través del que podemos disfrutar De la esencia de la banda, sus canciones Enérgica, su actitud solidaria Y su vitalidad El DVD ofrece la grabación del emblemático Concierto de Guernica del pasado 14 de agosto del 2012 Así como entrevistas con el grupo Mientras tanto el CD, aparte de la grabación De Guernica, consta también otros cortes Grabados también en directo Así que nos quedamos ahora Con el directo de Esian Emen Etaurain y nos quedamos con los temas, Emen Gaudé y Gure Gatik Zakurkuta batzuk dira Euren irainek Enik atzen dute Barruan dudan sugarra Esan hemen gau dela Ez garela mugituko Ez gaitu zela isi duko Sonando dos de los clásicos De eh, en directo Los temas Emen en gaudeo esto que estamos escuchando El álbum Emen Etaolain En directo por supuesto Y es que hoy estamos eh, pues un De directos Porque hemos eh, querido repasar A los grupos, no todos Porque si no estaríamos aquí un montón de horas Pero si sí, alguno de los grupos Que han sacado álbum en directo Como lo hemos hecho con Leiotican, con Cesa de Concha, Rena, Compi, Perra Y ahora lo acabamos de hacer con la banda del norte de Navarra ESIAN. Y vamos a continuar, ya sabes que estás en la sintonía de Riozar y Ratiá, en el 100.8 de la FM o en internet, ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Programa Euskal Música, cada jueves en Riguroso directo de 6 a 7:30 de la tarde, nuevamente contigo el sábado y el domingo la misma franja horaria, pero eso sí en repetición. Del directo de ESIAN, nos vamos con el directo de Doctor Deseo, donde a escuchar todas las vías musicales que la banda ha recorrido en toda su trayectoria musical. Los conciertos de Doctor Deseo comienzan con una primera parte de energía para después adentrarse en el pop más cabaretero. Y para terminar, la banda de Bilbo, Doctor Deseo, culmina unos temas muy influenciados por el sonido disco con su punto de dancing, sudor y... Y alegría Vamos con el directo de Busco en tus labios lo mejor del deseo Banda Doctor Deseo Que comenzó en el año 1986 En Bilbo y que, lo dicho Regresa al panorama musical con este álbum En directo, donde por supuesto Como viene siendo habitual en todos los directos De casi todos los grupos, están los clásicos De la banda, como por ejemplo Mi torpe corazón y Corazón de tango zas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 Tus venas locura, tu vibra no más dura. Vamos amor engañarnos y dime, mi vivir cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu infa locura, tu vibra no más dura. Corazón de tango tengo el cuerpo verde. Y soy un sin sinvergüenza Que en brazos de la sole va Vendio su alma al diablo Y aquí tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos Y dime el infielo que esto toda a siempre Tú eres locura, tú me droga más que Vamos a engañarlos y ven, fíalo, que esto va a durar siempre. A perderme en tus brazos, tú locura, tú me droga más que nada. Vamos a engañarlos y dime, está Francis a las voces de este ya legendario grupo de Euskadería, 1986 y Bilbo, hablamos de Doctor Deseo, claro que sí, y con temas como Mi Torpe Corazón o esto que estamos escuchando, Corazón de Tango, con la colaboración de Ayora Rentería de Seamais. El álbum en directo, busco en tus labios lo mejor del deseo. Y nos vamos ahora con el directo de Betagarrie con motivo del vigésimo aniversario, eh, pues eh, sacaron un directo que fue grabado durante el verano del 2013 en los conciertos que esta banda de Gasteiz ofreció en Gasteiz, su tierra natal, Bilbo y Donosti. Después, durante los primeros meses del 2014, Tricu y jonan Ordórica lo mezclaron y masterizaron en los estudios Katarain y Mamiya en Azcárate. Pues eh, de esos tres eh, directos, Gasteiz, Bilbo y Donosti salió Este álbum en directo, lo dicho con motivo Del vigésimo aniversario De esta banda de Gasteiz 1994-2014 Si recordarás Ya hace, pues lo ha dicho, un montón de años Casi 20 años, unos que lleva en marcha Beta Garry, cuando sacaron Ese primer trabajo discográfico En la portada salía una L Como si se hubieran sacado El carné de conducir, ¿no? Como si empezarían en esto de la música Vamos a disfrutar, pues, 20 años después En este álbum en directo de los temas Mundus saldua y Sure In Dos de los temas de este álbum en directo De la banda Gasteistarra Beta Garry corrente Surez Banda que nos hace bailar en todos sus conciertos. Banda con la cual no podemos parar. Hablamos de los Gasteiz Tarras, Betta Y con este álbum grabado en Donosti, en Bilbo y en Gasteiz. Dentro de esa gira del 2013. Con motivo del vigésimo aniversario de esta banda, Betta Carri. Temas como pues los que hemos escuchado, temas en directo. Auténticos temas como Mundu Salua o Sure Inguruak. Vamos a continuar con más directos. Este jueves un programa especial dedicado a los directos, a los eh, conciertos que ha sacado los grupos de Teuskarria en CDs y DVDs. En este jueves 2 de abril, si nos escuchas en riguroso directo, estamos contigo sábado 4, domingo 5 de abril si nos escuchas en repetición, también en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos cada semana compartiendo contigo toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria, si escuchábamos en directo a Charrena en Iruña, en plenas fiestas de San Fermín, pues ahora nos vamos a ir otra vez a Iruña, pero a otro lugar, nos vamos a ir al 23 de noviembre del 2013 ese día, en el pabellón Anaitasuna de Iruña, va Barricada nos decía adiós, nos decía agur con un auténtico conciertazo de más de tres horas Nos lo han dejado en un cd y en un DVD para el disfrute de todos y todas Y así es como comenzaba el concierto de Barricada con ese tema Esta noche es una noche de rock and roll y otro clásico como Oveja Negra Ellos, Barricada Ahí está todo el pabellón, Ana Itasuna vibrando con esta formación con barricada. Y ese álbum del 23 de noviembre con el cual nos dijeron adiós, ese pedazo concierto. Álbum Agur, esta es una noche de rock and roll, esto, oveja negra. Y nosotros que también te vamos a decir Agur, pero no hasta siempre, sino hasta dentro de siete días. Volvemos el próximo jueves si nos escuchas en riguroso directo, de 6 a 7 y media de la tarde. Volvemos nuevamente el fin de semana si nos escuchas en repetición, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. Hemos escuchado el adelanto discográfico del Boni, nuevo sencillo, ¡pruébame! A mediados de abril lo tendremos en la calle y por supuesto lo presentaremos en Euskal Música, como hemos ido presentando estos dos sencillos. Hemos escuchado a la en directo, a SESATEC, a CHARRENA, a PIPERRAC, a ESIANA, a BETA GARRICK BARRICADA. Y qué mejor que terminar el programa de hoy de USKAL Música, haciéndolo, ya sabes con quién, ¿no? Hola gente de Berriozar, Marea y ese álbum Las putas más viejas del mundo en concierto El 18 de noviembre del 2008 salió el álbum en directo Hay que comentar que Marea lo estuvieron grabando en audio Los conciertos del Piojoso Tour 2007-2008 en Madrid, Barcelona y Bilbo Para incluirlos en este doble disco El DVD contiene extras y el concierto que ofreció el 8 de marzo del 2008 Íntegro, por cierto, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Así que con más... Y el directo, el álbum titulado Más concretamente Las putas más viejas del mundo Y los temas con la camisa rota Y duerme conmigo Os decimos adiós, lo dicho Será hasta dentro de 7 días Espero que hayas disfrutado estos 90 minutos Con los directos de estos grupos Y recuerda que el próximo jueves El próximo fin de semana Volvemos a estar nuevamente contigo Con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Khan peña. Te arrumo, te abrigo, te anima Se que me cuentan los días Los abrazos sin hallarte Y me recuestro en el suelo Y se me eriza el pelo En solo recordarte Que mi amor hasta llena De cuando no estabas De canciones que nunca cantabas De todo, de nada De besos, de eso que nunca me daba Y de un tiempo hasta parte Decido soñarte a mi camino con lobo Y cagandome entodo Polarilla ober Despierto como me acosté Duerme conmigo Si eres piedra da igual Yo seré pedregoso camino Duerme Yo te canto, te arrullo Te arrumo, te abrigo Y mi Mi despuida Que su mirada es un tiro de sal Alquero sin llorar En el bosque aflutar de tu libertad El río de mi Mi sino se De Río Sar y Ratia en el 100.8 FM